Esto es Racing en Radio Argentina, AM570. Quería pasarla bien, no le dijo nada y se bajaron laten zien. y era de noche y la Ik y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda y le dijo... No, no, venimos más, si no, más hacer... no, no venimos más, no venimos más. No, si no... Que... Paraíso vamos, vamos a tomar algo para eso. Vachan tra tranquilos, eh. ¿Qué tranquilos, ¿qué querés? ¿Que nos cantemos? No, no, canten tranquilos. Eh, ¿Cuántas veces estás con Paraíso en el piso y disfrutar esta mesa hermosa de tres? Tengo la desgracia de hacerlo de vez <risas> bueno, en bueno. entonces hay que disfrutarla. Por eso mismo. Bueno, oh, ¡Qué grande gloria! Estefan, mirá qué cómo, bien, estamos eh. Hoy, eh. cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, ¿eh? Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Buen día, buen día. Esto es Racing. Sí señor, sí, más claro que nunca. Gracias, nunca señor. deja de serlo. Once y cuatro minutos en la ciudad de Buenos Aires. Día muy lindo, muy lindo, eh, con diecisiete, dieciocho grados. No se esperan lluvias. Un día casi ideal. Esperando obviamente por el domingo. Cuando la academia 18-15. 18-15 finalmente, ¿no? 18-15. No se cambia 15. hoy, mañana no pasa nada, ¿no? La, Estamos no, bien. No, no, no sé, no. Bueno, no es pero. No digo. pongo las manos en el fuego por segura y compañía porque bien. me prendo fuego todas las manos. ¿eh? Me, me, me quedo manco. Sí. No, no hay ninguna posibilidad. Manco pero bueno, mucho. por ahora es domingo 18-15, Boca Racing en la Bombonera. En la Bombonera, eh? Y por ahora es Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Sí, va a pasar a saber Próximo jueves, uh -huh. 18 horas. En, en el estadio Tomás Adolfo Ducó en la cancha Huracán, Pero de San Ahí Juan la a Buenos Aires. ¿eh? Rápidamente pasamos de San Juan a Buenos Aires, de San Aires. Juan bueno. a La Quema directamente. Exactamente, eh, decíamos esperando por el domingo. Un nuevo clásico disputará eh, nuestra querida academia. Bien decía Leo, 18-15, arbitraje de Beliboy, ¿no, Leo? Federico Belliboy, Fede. que tiene una estadística rara Dole. con Racing, ¿no? Pero para terminar. ¿no? Ah, bueno, ah, bueno. Eh, eh, Rapalí, tiene Belly una Belly estadística Belly impecable. Hablemos otra no, cosa eh. para ahí. Bueno, eh, Belliboy se va a dar otro. Nueve, si no nueve da tar tarjetitas rojas en 11 partidos dirigidos, ah, ¿no? Bien. Bueno. Ya empezamos. Metimos tres amonestados en minutos. Hace dos años no dirige a Racing Belliboy. Uh -huh. Y tampoco, digo, no, hace es. mucho que no dirige a Boca, ¿eh? Primera fecha, creo, que fue. Con Newell. Me parece que fue la primera o fecha con Newell's no, bueno. Capaz que estoy diciendo una pavada. No, no, no, me parece que estás en lo cierto. Mm. Pero me parece eh, que, bueno, un... no sería la primera vez que diga una pavada tampoco, no, ¿no? No, no, por eso mismo, una más, una menos. Che, me, de... eh, eh, hoy en día, Gel no sabía, eh, avísame. No, no, no es Gel, no es para, Gel. Para, no. Para, ¿Qué para, es eso? Colorado. ¿Dónde te querés meter Gel, No, güey. Bueno, ¿Dónde te vas a meter el, el Gel? Rubistei, por favor, Por favor, Tiene 43 pelos, locos 44 porque siempre para. <risa> No, 44 porque tienes uno encarnado, entonces 44, ¿no? los, los otros 43 son son que vienen de casualidad. Bueno, eh, el domingo la academia decíamos eh, en la bombonera un partido del cual empezamos a analizar. La gente sabe que jugamos 44, y y ya sabe la gente que jugamos no, no con boca, sí sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe la gente. Muchos cambios, madera. Qué Mucho... gracioso están los muchachos hoy. Sí, vio eh. señora, cómo están los chicos, son los chicos que traigo. A Hace bueno, dos semanas eh, que perdemos, ¿qué quiere que haga? me meto <risa> a alegrar con algo. Digo, el eh, partido tendrá muchos cambios. En qué un bien, rato nada más Leo nos cuenta. Qué bien paraíso ayer, ¿eh? ¿Usted no vino para ayer para eso 11 y 7? Sí, dio el equipo. Cuando estaba Panchito Maciel, dio el equipo. ¿sí? Ah, está bien, lo hace actualmente. Y bueno, ¿eh? es de América, ¿eh? Lo sabíamos del lunes, esto, ¿eh? Bueno, eh el el domingo a de... la hora que terminó el partido. No le quite mérito, ¿por qué? Del el mérito, al crédito de San Cristóbal. Ahí está. El, del el, el único crédito. El crédito de San Cristóbal es cachito. Bueno. El es, es el crédito de San Cristóbal. Ese es un crédito mayúsculo, ¿no? Un abrazo grande para mi viejo cacho ¿eh? que escucha ahí está, siempre. Ahí está. Que, no, que cacho el asado, cacho. Absoluto responsable de que no solamente sea hincha y socio de Racing, sino que también sea. Periodista, ¿no? Absoluto responsable en la ausencia del asado que debemos hace más de un año. Sí, señor. asado ha adjudicado hablaremos. A usted y usted sigue en Babia El, el responsable Bavia. soy yo, me hago cargo de la situación, ¿no? Eh, Sos un mentiroso. Exactamente. Eh, bueno. Eh, decíamos. Eh, muchos cambios. Leo anticipó ayer cómo saldrá Racing a la cancha. Inesperadamente, me parece, ¿no? Que a esta altura Racing no cuente con su trío ofensivo. ¿Quién esperaba que en la bombonera... No este Auche, no este Milito, no este Centurión, lo de Acevedo por Es una cuestión de lógica, porque había muchas alternativas, y las hay, en la mitad de la cancha para Diego Coca, más allá de no querer hacerlo, ¿sí? eh, tiene varias posibilidades, eh, pero ¿quién iba a creer que a esta altura el tridente ofensivo de Racing no iba a estar por completo? Ayer pensaba algo en la noche. Ayer pensaba esto que vos marcabas de los delanteros. Uh -huh. Y decía, qué poquito que, que faltó para que Steph Sory el, el colombiano, ¿eh? hoy si estaría bien de, del piecito, de la era, rodilla, lugar de sería titular. ¿Titular claro. Digo, Pero digo, no hubiese, no hubiese, no hubiese llegado Bowler. Claro, ¿eh? no hubiese. No hubiese eh, yo creo que de los tres, de los tres reemplazantes de Tetridente que decía Coren, sí, estamos hablando mí. de Auche, Milito mm -hmm. y Centurión. Exacto. Que obviamente Centurión se ha ganado un lugar por encima de Acuña. Que se ha a mí campeón, me parece ¿no? que el de, el de rendimiento más flojo en cuanto a reemplazantes, Acuña, Castillón y Bou, uh -huh. para mí ha sido Acuña. Yo esperaba mucho más de Acuña pues de salve. lo que he visto hasta ahora. Está bien, me van a decir como atenuante y está bien que lo hagan, es correcto que lo hagan, que me digan Paradiso, pero... Eh, viene de jugar la B nacional, viene de ferro, cambio de, no, cambio de categoría, cambio de club, pero recién empieza el campeonato en el entrenamiento parece es que rompía en la correcto, temporada sí. Y el primer partido en San Juan, además del gol, jugó muy bien Bueno, pero con no lo hizo mal tampoco no, no, jugó tres, no, ¿Cuántos partidos no, jugó Acuña? No, no, pero después intrascendente totalmente no, Después de la, la lesión, de la lesión no lo puso más No, y bueno, perdió el puesto Pero también perdió el puesto porque Centurión entró bien uh -huh. Y porque en los últimos partidos no había jugado bien. No, sí. Es una realidad. Y quiero decir algo, porque así como se cuestiona la llegada de Bou y yo también la cuestiono, sí, porque no a mí vas. en su momento también me hizo ruido de se vaya Roger Martínez en Santa Marina de Tandil, uh -huh. que todavía no jugó, no debutó, y que llegue Gustavo Bou y que en medio esté Bragarnik, y esta historia ya densa, densa por demás, de representante que no. Vamos a tratar de no tocar. Y a Bow lo vamos a escuchar ahora, porque ayer tuve la posibilidad de hablar en vivo en American Close con es él. Verdad. Y vamos a escuchar la palabra de Bow. Es un minuto y medio nada más de las frases más importantes que, que dijo el ex delantero de River. Pero a mí me parece que. que no jugó mal el otro día. ¿eh? No, me, no me disgustó. Vi algunas cosas interesantes de Bow. Contra Lanús. Contra Lanús Tuvo algún momento interesante Coincido con Paraíso Y, y el partido anterior también no, bueno, no me disgustó para nada Quiero decir Yo creo que puede Puede dar bastante Puede dar bastante y, decir, y Castillón Castillón No es un mal jugador tampoco A ver Por que eso que digo extraño, Castillón Santillo, Bow, Castillón Bueno Bo, no, Pero no, no, eso, pero bueno, no, pero comparar, no está no. jugando No, no es bueno, que entra bueno, qué sé bueno. yo eh, Erwin Ábalos Me parece Me parece no. que el, el, el recambio no es ...tan malo como en otras épocas, a eso apunto... No, va, para, si vas a comparar... Eh, Castillón No, no es caballero, más bien, está claro, no es caballero... No es para, no es, no es tan milito, no es tan ...me parece que no es para agarrarse bueno, tanto la cabeza... Que no, no esté, ver, no no está, ...por supuesto que no es lo mismo... No están ninguno de los dos, solamente... No sé si se entiende el concepto a lo que sí, voy, ¿no? claramente... ...no voy a coincidir en qué parte... Eh, ...si comparamos con suplentes anteriores... ...de épocas anteriores, siendo para atrás está claro que no es serbinábolo que, no es, que no no es eh, torres que no es caballero que está bien claro pero tampoco creo que estén solamente un escalón atrás eh para mí están un poquito más de un escalón atrás sí, tanto castillón sí, sí. como como bou de auche y milito no están no es que eh, eh, viene milito auche y un escaloncito abajo ellos dos. Dos, es dos la abajo, es la, abajo. la gran es la gran oportunidad que tienen los tres acuña castillón Y Bow. Para mí la gran oportunidad Es la, tiene la Acuña, gran chance eh. Para mí la tiene Acuña solo, Pero muchachos el, el torneo pasado El torneo pasado Estaba Vieto Viola Y anduvieron mal pero Y Viola señor. fue un desastre Y entonces, entonces viste... pará, pará, Pero lo que quiero decir Es lo siguiente Martín Lo ponés Digo, a vos Jugó un partido y medio Y jugó para seis puntos No jugó para menos, eh. Para mí no jugó 6 puntos, pero bueno, para mí sí. jugó 5 puntos cómodo, tranquilo. Digo. Porque tiene el, el apellido. El único que tiene. No, no, no. Porque no, tiene el apellido. Si no, vos vas a ver el partido de reserva, vez no sabés quién es el 9, decís, no, che, el, el que recibe de espalda pone bien el cuerpo, Martín, eh. eh. Descarga bien, Martín, se mueve NUS, bien. Eso, la, con eso NUS, dirías. Con la nupa pateó una vez al arco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver un 9 que tenga.? Un solo tiro largo. No, y cada si no centro estuvo. que voló por el área, no una. No, uno no pero descargó bien. No, no seas ¿De, ¿De quién están hablando? De Bow. No se es que No es nueve de área. Ese es el gran error. Está bien, pero que si Cuando a mí me, me vendieron a Bow como el reemplazante natural sí. de Milito, bueno. para mí ese es un error. Bueno. Si me decís que llega Bow bueno. para sumar, para tener una variante más en ataque, uh -huh. ahí lo acepto. Lo pero no puede ser reemplazante natural de Milito nunca. Porque son tan diferentes Acerca son tan distintos, de lo que dice Paradiso Si pretendemos Bo, que Bou pivotee como no hace Milito es un error Cuando se lesiona Auche sabiendo que Bou no es delantero de área Para sí. mí el cambio era Rentería y no era Castellón Bueno, ahí vamos digo, Bueno, pero Bow no tiene que ver en eso No, digo, no, yo no estoy... A ver, no le he hecho... A ver, vos, digo, simplemente con la Nuz patió una sola vez al arco, no tuvo chances de gol No las provocó él ni, la provo, ni las provocaron sus compañeros No creo que haya jugado seis puntos como mínimo Ahora, ¿a, a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Digo que, volviendo a lo que decía Leo, para mí lo único que tiene chances, de estas que plantea Leo de demostrar, es Acuña. Porque irremediablemente... Si vos, vos haces dos goles la bombonera, la bombonera la vos te crees ah, que no, no tiene... Mil chance? Milito, no a Milito. No digo que no Pero ah, que tiene para tres semanas más, para si dos se se semanas para, más. No. Para no Castillón... Y, y te redondeo, sí, Leo, sí, dale. Por más que la rompan Castillón y Bou, cuando se recuperen 10 días, 15, 20 días, van a jugar... Auchi Milito. Con lo cual, el que tiene la chance para ganarse un lugar, para mí, para mí, ¿eh? Esa cuña. Los eh, es... otros dos saben que juegan como juegan. Ojalá la rompan por el bien de Racing. Eh, pero estamos Yo hablando creo que... de que saben que son suplentes, suplentes, bien suplentes. Bueno. Pero ojo con eso. También hay que saber quién puede ser el primer recambio para cualquiera de los delanteros que se caiga. Tiene copar, gente, se no, tiene que no, ganar no, ese no, lugar ya también. Ya lo demostró Coca. El recambio de Aucho va a ser Castillón y el recambio de Milito va a ser Empou porque vos mismo dijiste que Rentería no lo quiere. Listo, ya lo tenés. No, no, y no lo feo. quiere. Y, sí, bueno, y entonces... se, está, se está, para mí el técnico de Racing se está equivocando feo con Rentería. No, pues no lo quiera. Está en todo su derecho Coca. En no querer al colombiano, uh -huh. o en que no le guste futbolísticamente, o que piense que no se adapta a lo Esto que él pretende, están claro. todos su derecho Ahora, si a mí me dicen, si a mí me dicen, a Rentería le falta rodaje, le falta continuidad, le falta partido, le falta minuto de fútbol, yo no puedo entender cómo primero lo concentra, después de aquel partido con Nacional donde debutó, sí. lo concentró. Y lo, y lo dejó afuera del banco de suplentes se quedó esa semana uh -huh. sin sumar minutos de fútbol el otro día lo llevó al banco de suplentes y para mí el técnico de Racing sabía que nunca lo iba a poner porque aún en la derrota Rentería no entró sin no, embargo no. se quedó sentado en el banco de suplentes uh -huh. y perdió la segunda semana sin sumar minutos de fútbol no. es decir, tranquilamente Rentería podría haber jugado dos partidos en reserva y hoy están en mejores condiciones físicas y futbolísticas pero de sin la que dudas, está. Pero sin duda Leo, por eso digo, viendo la visión del técnico, está claro que él ha estipulado como el reemplazante natural de Aucha Castillón y como el reemplazante natural de Milito, Augusto Bau. Y no hay más vuelta que darle. Cuando vuelvan los dos van a ser titulares indiscutidos y ellos van a seguir siendo suplentes. Por eso reitero, para mí, Acuña es el que más chances tiene y no por Centurión, ¿eh? No lo digo por Centurión. Por Díaz. Lo digo por algún mediocampista el día que... Díaz. Por Díaz o, o por el mismo Acevedo. Están hablando de como si a Racing ¿Sí? hace tres partidos que no suma y vos ya estás pensando en que quién va a salir si este juega bien. Qué bueno partido. Yo, está bien, yo lo que creo... Yo lo que creo que Racing podría jugar tranquilamente si Acuña vuelve a su nivel. Ojalá. Con Acuña, es... con Videla y con quien le gusta el técnico por derecha. Con Centurión, con Auchi y con Milito. Ojalá. ¿Usted quiere poner vale. a Cuña de doble 5 de enganche? No, no, no. Eh, que, ah, ¿Cuál es la.? ¿En dónde? Vuelve para izquierda. De 5 y a él le gusta gastón. tonterías. Suelto un día Centurión, dice. Ah, suelto, no, Centurión. suelto Centurión. Centurión de Win izquierdo, Auchi de Win derecho y Milito como centro delantero. Nada más. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Gustavo Bou. Ayer este, tuve la posibilidad de hablar mano a mano con él después del entrenamiento. Eh, salió en vivo eh, esta nota. Eh, bueno, gran parte de esta nota. Eh, es solamente un editado con las mejores frases De lo que ha dicho Gustavo Bou Que ayer rompió el silencio ¿eh? No había hablado a, desde que llegó a Racing No le gustan los micrófonos Lo pudimos convencer por suerte Para conocerle la voz a Gustavo Bou Y también lo que piensa el delantero de Racing Yo trato de, de hacer lo mejor posible Y estar preparado para, para enfrentar este, este lindo desafío que, que tengo por delante Sabemos que venimos de dos derrotas dos de pero bueno estamos convencidos que estamos haciendo bien las cosas y bueno preparando el partido ahora para para ir a jugar que sabemos también que es muy difícil yo venía de estar ahí en River de a ver si podía terminar el tema con River pero bueno después bueno sabía que tenía la posibilidad de poder venir acá acá a Racing y bueno yo no lo de soy jugador y bueno donde, donde pueda ir la verdad que lo voy a agradecer pero bueno después se han hablado muchas cosas que quizás me han pegado a mí y le han pegado a mis representantes pero bueno Yo trato de enfocarme en lo mío y, y hacer lo mejor posible ahora estando acá en Rafa. Yo creo que tengo que rendir lo que, que yo puedo a rendir, lo que mis compañeros eh, esperan de mí y más que nada el técnico cumplirle lo que ellos me piden y, y bueno, más que nada, como yo digo, estoy tranquilo y a la vez laburando y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para, para poder mejorar y, y sacar esto adelante. Yo creo que estamos para, para, para mejorar, para seguir, para seguir intentando eh, poder tratar de, de agarrar y... Y, y, y tratar de ganar lo que lo primero que tenemos que pensar en ganar y, y eso creo que nos va a llevar eh, a agarrar más confianza y estar convencido que, que nosotros estamos estamos para las cosas mejores depende de cómo se dé el partido pero sabemos que nosotros tenemos que salir a jugar como salimos a jugar tanto visitante como de local vamos a, eh, sabemos muy bien que va a ser un partido muy difícil pero bueno lindo para jugar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 Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte se el vino al Hola, buen día muchachos, de esto es Racing, habla Juan de Martínez Indignado otra vez con la AFA Porque volvieron a adelantar el partido con Argentino Junior Se ve que Ventura recibió un llamadito de Borgui Y bueno, siempre nos acuestan, siempre nos encuestan, Billy el domingo, este, y otra cosa para terminar, San Lorenzo ya metió a Tinelli en la AFA, Lanús tiene a Russo, que es un liendre, y cinco o seis más laburando todos los días, Boca ni hablar y River también, y nosotros peleando por Coca, hace dos meses, mientras... Hace 23 minutos, segundo bloque de estos Racing Paradiso, cuénteme. Bueno, le voy a contar una, una buena noticia. Por fin. Una viejo. buena noticia. Eh, paraíso, hoy, estoy, hoy estoy con el vaso medio lleno, no qué? medio vacío. ¿De qué? Y de alguna bebida espiritual, ¿no? <risa> no, sé, ¿cómo no claro. ¿La espiritual no, no Ah, sé, sí, sé, sí. sí ¿Quién no, sí, no la bien. va a conocer? Vamos, no, no, no se haga el que no sabe, el, el, el distraído. No, no sé qué eh, bebida espiritual Una vida espiritual, una que, que te eleva al el espíritu La está palabra bien. lo dice para qué le llama espíritu? Está bien, está <risa> entendido Te eleva, te eleva, te eleva Está bien, acuerdo entre Racing y Ferro Aires uh -huh. Es la, la buena noticia que hay esta semana Para la utilización de 31.000 metros cuadrados 31.000 metros cuadrados de tierra Ubicados detrás del predio Tita Matiusi Que ya pertenecen a Racing eh, es un convenio para anexar tierras al predio TITA, uh -huh. un predio que viene creciendo desde hace eh, varios años, que cada vez tiene más obras, y, y esta es la, la, la última noticia que se ha generado esta semana, ya se firmó el acuerdo, eh, si no me equivoco fue el día martes, el momento de la firma para que Racing tenga, para que el predio TITA tenga 31.000 metros cuadrados más. Hablando del predio Tita, lo tenemos en línea a Mario Costa, eh, integrante del comité de, del propio predio, para charlar acerca de esto que nos está comentando Leo. Mario, buen día, Diego Coren, saludos ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Ahí en el piso, un saludo a todos. Muchas, muchas gracias, muchas qué amable gracias. que es, muy bien Costa. Son muy bien, eh. amable, bien. Por Sí, por sí, Costa, está muy, es muy amable. Tengo una radio que siempre la escucho. Muy bien, muy me bien, parece muy amable. Muy bien, oyente, muy, gente, muy, bien, muy, muy bien, bien. bien. Bueno, Costa, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de lo que nos estaba comentando Leo de este acuerdo con, con la gente de, de, de Ferro Aires para anexar una cantidad importante de metros cuadrados para, para el periodo Tita? Bueno, eh, esto es una, digamos, es este, una gestión que hemos realizado desde nuestra comisión del periodo Tita. Este, es una de las gestiones que Luis Otero se ocupó con todos nosotros, eh, conjuntamente con Chodini, y, eh, y bueno, todos los que estamos allí. Uh -huh. este, bueno, y, y es un gesto de la gente de Ferro Aires, para que, digamos, son lotes que están, digamos, ahí, este, que nos están ocupando y que le vienen muy bien a, a digamos, para extender un poco más el predio, ¿no? Uh -huh. Este, es un contrato que se está, se ha realizado una tenencia por cinco años, renovables, y bueno, eh, estamos cuidadosamente tratando de, A reordenar todo eso, ¿no? eh, Mario. La idea, eh, digo, más allá del de, de acuerdo y de, de lo positivo que, que es esto, eh, ¿hay algo planeado para, para ese lugar específicamente o todavía eh, no, no, han, no, no, se han, no se han sentado a charlar eh, el destino de, de, de, tanta, de tanta tierra? Eh, en principio, nosotros estamos necesitados de, de canchas, así que mm. de hecho se va a hacer este un movimiento allí para emparejar este, y limpieza general, ¿no?, que, que vendría muy bien. Este, lo que se haría allí son futuras canchas también, ¿no?, o alguna cancha más, o espacios que realmente necesitamos para eh, las inferiores, ¿no? Sí, a, a alguna actividad educativa también, ¿no, Mario?, Sí, tratamos siempre de poder ir reordenando. Primero está, estamos con... Eh, Racing está con todo, pero eh, digamos, este, la actividad que ustedes ya saben y es de conocimiento, es este, más bien el, el lo que se remite al fútbol, ¿no? Eh, pero estaría muy bueno de hacer otras actividades como hockey y eso que está un poco... Este, que, que necesitamos también tener una cancha de hockey. No sabría hoy con exactitud si eso se podría llegar a hacer, ¿no? Pero sería sería muy bueno poderlo aprovechar ese espacio, ¿no? Sí, sí. Hay actividades que no que no tienen lugar definido todavía, ¿no? El hockey uh -huh, es una de ellas. Sí, el eh... hockey es, es algo lindo que ...que le hace bien a la institución, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente... Eh, ...¿en qué momento está de, de, de obras el Tita? Más allá de, de, de esta novedad de los 31 metros cuadrados... ...que no le sale un peso a Racing, ¿no? Este es un acuerdo donde Racing no tiene que hacer ningún tipo eh, de inversión... ...me refiero al momento de la firma... Eh, en, en, el, ...en el momento de la firma no... ...después habrá un costo que, que bueno, que habrá que este, irlo viendo... Eh, al momento no. Muy bien. Mario Martín Rubinstein, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Más o menos. No sabe la me camisa que tiene. No los mates que hace usted realmente. Y, eh, ya, bueno, ya no, no podemos. Pero bueno. Le quería preguntar cómo, cómo anda Ceiza, porque es otro de los puntos fuertes que en estos últimos días, últimos meses, estoy viendo por, por fotos y, y por diferentes lugares. ...que va avanzando... ...bueno, cuéntenle un poquito al hincha Racing... cómo, cómo anda sí, el tema de Seiza... Eh, ...yo estamos yendo... Eh, ...estos días ha ido poco menos... ...porque el tiempo tampoco ha ayudado... ...tanto como al predio Tita... ...y lo de Seiza... Eh, ...ustedes saben que eso tiene... ...un tema de... ...digamos de, de llueve... Y, ...y es imposible... ...poder seguir trabajando... ...pero la realidad es que se está avanzando... ...y mucho, estuvimos con el señor presidente... ...estos días y este, tratamos de, bueno, de ir avanzando con todo lo que podemos, es, digamos, este, eh, el, a lo que estamos dedicados y, y tratamos de que esto vaya funcionando día a día, ¿no? Te llevo de vuelta al predio Tita Matius y Mario, porque te quiero consultar por la cancha de Césped Sintético. ¿Es cierto que dentro de 30 días se va a inaugurar? Eh, como estamos de avanzado y este, quizás no tenemos demasiado espacio para este, las descargas de los materiales que, que, hemos, nosotros, eh, que estamos trayendo de afuera, este, es un poco lo que nos impide adelantar, porque vamos eh, eh, de a poco armando, porque ahora va a ir un, una fase que es el fin, eh, que es un plástico que se pone para el tema de, de la piedra, que es la que hace el drenaje, y eso es lo que por ahí, este, no, el tiempo quizás no nos no ayuda demasiado, pero sí. estamos tratando en lo posible de adelantar pasos, ¿no? Y, y yo sí. creo que, que puede ser, sí, que, que estemos en breve inaugurándola, ¿no? La donó un socio, ¿no?, la cancha de CP sintético, a Racing no le sale, no le sale plata tampoco, ¿Nos sale de, de, de recursos eh, genuinos el club. Eh, A nosotros sí, eh, el esfuerzo y cierta cantidad de materiales sí lo estamos haciendo Ajá. con esfuerzo, con el este, comité del predio, con, con dinero que se está armando desde eh, la gala que se, que se está por hacer en octubre y, y bueno, y, y otros bonos que se están haciendo... Y la verdad que, que no es que no nos... Eh, o sea, tenemos parte de, de eso que fue donada por un... Sí, sí, por un este, eh, socio de Racing, ¿no? Última le hago, Costa, eh, porque sí, sí. usted eh, es una persona de, de extrema confianza del presidente de Racing, de Víctor Blanco. ¿Cuándo define el presidente qué es lo que va a hacer de su futuro? ¿Va a ser este mes? ¿Va a ser cerca de...? Después del partido con Newells, va a ser más, a, más adelante. Se, se está esperando, naturalmente, que, que Blanco defina qué es lo que va a hacer en diciembre. Si se presenta, si se postula nuevamente como candidato a presidente, o si sigue con su vida de antes. Okay. La de los hoteles, la gastronomía, etcétera... Yo eh, vuelvo a reiterar lo que les dije en el piso el día que estuve con ustedes. Eh, digamos, eh, no está este, en mí ese conocimiento. Eh, y digo eh, que Víctor <risa> haga lo que le dicte el corazón eh, para un Racing mejor eh, es una persona que este, creo que está de ante Racing está bien visto pero bueno, que Víctor haga lo que a él le parece yo lo acompañaré a, a donde él vaya este, tratamos siempre de ser serio en esas cosas porque no es, una, no es algo que me compete a mí y ni, ni voy a hablar por Víctor y voy a, a tratar con mucho respeto esto, ¿no? Costa, ha sido muy amable. Le mandamos un abrazo muy gentil como siempre. Un saludo a todos por ahí. Ah, qué, am qué amable. amable. amable. amable. Uh, siempre tan gentil. Chao. Pensar, pensar, se ríe eh, Sí, eh, sí, sí. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Mario Costa, integrante del comité del periódico Tita, comentándonos acerca de esto que, que hablaba Leo de, de estas 31.000 eh, hectáreas, ¿no, Leo? ¿San? No, no, no, 31.000 metros, metros cuadrados. cuadrados metros cuadrados. Hectáreas eh, eh, eh, sí, eh, sería, laía, no, podemos claro. construir dos sí, canchas ahí. Wow. porque Estaba con otra cosa y <ríe> claro. seguía hablando pensando en otra ah, cosa. Ah, sí, hay presencia. Eh, hay ir. presencia que llegaba, viste, del otro lado. Antes, pero... después de la tanda y antes de irme... Ya se va. En un, después de la tanda, y antes de irme, les quiero contar algo de no de blanco, eh, en particularmente, sino de de negro, de las próximas elecciones. De las próximas elecciones. Uy, yo tengo muchas novedades políticas también, ¿eh? Wow. Un datito. No sé cómo lo para... vamos a informado. Eh, eh, ¿eh? Eh,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 que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar.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 Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 570 -00. Nosotros queremos escucharte. Me voy de Sopín. Me voy de comprar Me eh, Buen día, habla José de Quilmes eh, Yo les quería decir que yo a veces voy a ver las prácticas Y Roger Martínez llegó tarde cuatro veces Coca lo retó en dos veces Y todavía Antandil no juega Porque está fuera de forma Y está con cuatro tiros de más Así que Y Contémosla con Roger Martínez, muchacho. No es profesional ese muchacho, tiene que aprender. Ojalá sea, que, que, que le enseñen que tiene que aprender y no lo nombren más. Un irresponsable que ya su día lo colgó por lo mismo, por gordo. No puso un par... Nadie se acerca. A... Buen día, Jorge de Ballester, escuchando a Paradilla sobre Castillo Neubau. Y bueno, sí, Castillón y Bow son los delanteros de Olimpo. Es este, indudablemente, sí, está bien, este, Paradiso. Es acorde con la mediocridad de Racing. Racing es prácticamente menos que Olimpo en general. Así que es cierto, sí, sí, castillón Bow mira qué delantera que tenemos. Está bien, bárbaro. Y sí, sí es, es, estamos de acuerdo con la mediocridad que está cayendo Racing en todas sus líneas. 11:30 tercer bloque de estos Racing con una rubia en el avión tenemos, por la nana por la nana por, por ahí sí. Sí. Sí. tenemos al crédito de Floresta en la mesa qué empinchado está hoy eh no, no sí, estoy me... normal vino buen, de lila. buen día para todos buenas noches Shhh. vino de lila vino con un suéter de una marca que ya no existe más Equilibrium Equilibrium oye la en, eh? en la calle Córdoba ahí está ahí en Córdoba ya Acevedo te lo compraste Morris me regala. Y vino con una, campera de, con una campera de cuero que no hace juego. Pero este es Morris, el que tenemos todos los días, el que queremos. Y los dos están, muchachos. Ah, buenos días. Veo que... Voy a contar algo y me voy ¿Qué significa... Para, para, para ¿Qué significa esta pulserita? de esos es, es acorde es sí, sí. al... No, la regala Me la regaló mi hermana Que ¿sí? me la trajo de Brasil Pero sí, ¿sí? se puso ¿sí? El, ¿sí? el hilo ¿sí? Que le ponen ¿sí? a las cajas de pizza, ¿Qué? ¿Qué Morris ¿Qué te crees eso? Me dijo que... está en el once Un pullover que se deshilachó Qué bárbaro No, bueno, mi hermana fue a Brasil Que la puedo comprar en once Pero yo le creo Qué bárbaro No sé cómo usted tan increíble Qué bárbaro Es un escéptico total Pido, ¿Usted tiene una bomba? No, no no. Tiene un dato Informa Hace, <risa> hace, <cuan> hace <risa> ¿Cuánto Hace cuánto Fue la presentación De De Cunio Y el Trinomio Un mes Un mes, sí. ¿En, sí ¿En dónde fue? En la rural ¿En dónde? La rural La rural uh -huh. La rural La, la en de, de Palermo, Palermo. Sí mm. ¿qué pasó? Ahí está. Claro. Hay caballo, toro, Hay vaca. Es la rural. Bueno, es como colazo también. ¿sí? ¿eh? Es colazo. Eh, ¿eh? Lo que le gusta a Morri. Maquinita. Sí, claro. Ah. Si vos la conocés por la máquina, Morri, Mickey Sí, <risas> sí, dale. Anote la rural, ¿eh? ¿Para qué? Ahí va a anunciar el presidente que, que se postula. No, no, no, no, no, no me haga mi nombre. No, me no, rebe, no, bueno, me, yo anoto no, y no, pregunto no, no, no, después. No, yo anoto, pero quiero seguir Rural, anotando. En la rueda se anota, ¿Eh? yo voy por el 2. ¿Cuánto para el caballito número 2? No, pero eso es otra cosa. Él está hablando de que hay alguien que todavía no oficializó su. Ajá. No sé de qué está hablando. Me voy. Dijo, anoten en la Rural, no Pero no se vaya así, ¿cómo se va a ir? Que no, no, no sé más que eso. Yo lo que le puedo decir es. No sé, sea, no sabe nada. Lo único que dijo es que anotemos La Rural, sí, no dijo nada. Anotá, Paraíso, La Rural. Ah, anoto, La Rural. Sí, listo. Un lindo lugar ahí, la... en junio metió sí, mucha bien. gente. Sí. Rural. Bueno, ¿Va con eh, H en eh, medio? Paraíso, por favor, puede ir seri seriamente. Bueno, ayer trascendió por la tarde un rumor, un rumor que se terminó de, de instalar en, en los foros, en las redes sociales, en relación al futuro de dos dirigentes de Racing. Hay uno que ya definió, hay un integrante de comisión directiva que ya tiene decidido qué es lo que va a hacer sí, es sí. Gustavo Ledebur ¿sí? que va a integrar el frente que cabeza Cuño Olivarona de cara a las elecciones de diciembre y ayer hubo un rumor que insisto, se instaló en las redes sociales en relación a dos dirigentes más muy conocidos por cierto personas muy allegadas a, al presidente Blanco uno es Roberto Torres sí, señor. el otro es Alfredo Chodini ¿Y de qué hablaba el rumor? ¿Qué decía ese rumor? Que habían firmado como avalistas, habían firmado avales para la agrupación de Miguel Ángel Jiménez, unidos por Racing. Ese fue el rumor que ayer trascendió. Que después terminaron de, de desmentir y dijeron que inclusive llegaron a decir que se habían perdido los papeles... No, después, quiere torre, ¿no? después eh, que otro, era otro Roberto Torres, ¿no? Después dijeron que era otro Torres Bueno, segundo para, nombre. para despejar dudas lo tenemos a Roberto Torres En línea, integrante de comisión directiva eh, Roberto, buen día, Diego Coren te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un saludo a la mesa, a todos los chicos Bueno, buen hola, Gracias. hola, buen día eh, Bueno, Roberto, ¿puedes aclarar esta situación que se ha vivido ayer Y que comentaba Leo recién, este rumor Que ha salido por los foros y, y, y por todos lados, ¿no? Del mundo Racing, adjudicándote a vos y a Chodini firmas en la lista de Jiménez bueno en el caso de Choini él viajó por trabajo ayer no no está en el país así que bueno en ese caso no no lo puedo acabar porque no no está en el país uh -huh. en el caso personal yo el día de ayer estaba en el segundo cumpliendo funciones como presidente de la Junta Electoral que ya, ya está funcionando porque uh está -huh. en diciembre Y sí, me llegaron comentarios de redes sociales, y, por WhatsApp, email, de que mi nombre figuraba en la lista de balista de la agrupación que intenta ser reconocida, eh, que es la agrupación Unidos por Racing, de Miguel Jiménez. Eh, en reunión de comisión directiva, eh, Gustavo Ledebúr, uh -huh. quien es el que, que certifica, digamos, o que chequea este tipo de documentación, eh, él manifestó que existían nombres de Roberto Torres y Alfredo Chovini Chovini, bueno, reitero no estaba en el país y está impreso en un Excel un tal Roberto Fabián Torres uh -huh. pero no, no soy yo mi nombre completo es Roberto Ismael Torres socio 9304 tampoco concordaba Con el número de socio que en un Excel Y sin firma uh -huh. figuraba Así que es un error Tal vez es un apellido Común el mío Como puede ser Sánchez, Gómez o López este, Y obviamente puede haber Otras personas con el primer nombre De pila Igual al mío uh -huh. No el segundo nombre de pila Que en este caso era Fabián Así que no no, es no más que eso Obviamente no soy yo quien este, Está allí en la lista con Mabalita de la agrupación que todavía no ha tenido reconocimiento este, de parte de la Comisión Directiva porque le faltan algunos requisitos pero bueno, eso es todo Torres, buen día, Paradiso le habla, ¿cómo le va? ¿Qué dice Paradiso? ¿Cómo está? Buen día Muy bien, muy bien, me llega otra información eh, sí. que, que hay a ver eh, en esa planilla de Excel sí. que además está su nombre apellido completo pero que no está la firma como así también está el nombre y apellido completo y todos los datos de Alfredo Chodini, pero que tampoco está la firma bueno, un ex a sí, bueno pero lo hicieron llegar al club le llegó a, a quien está encargado de la situación, que es este Gustavo, Gustavo Ledebur, uh -huh. que está encargado del tema de agrupaciones ¿y entonces? ¿y, y cómo, cómo tomás que te incluyan como avalista sin la firma obviamente si no está la firma porque vos no aprobaste esto, pero cómo tomás que la agrupación de Jiménez ponga tu nombre ahí en una lista uh -huh. de avalistas Yo en el día de ayer le, le envié un mensaje de WhatsApp manifestando mi desagrado y pidiendo que, bueno, que se me aclare esta situación, entendiendo que debe haber sido por equivocación. No, no entiendo que, que fue de otra manera. Eh, ¿Cómo lo tomo? Obviamente que si estaría mi firma, sometería esto a formar cuerpo de gestura, claro. es decir, a una pericia caligráfica. Como esto no es así, porque mi firma no está... Simplemente le manifesté a, a Jiménez, bueno, a que respondía esta situación. Roberto, ¿cómo te va? Diego Morris, te saluda. ¿Qué tal, Morris? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Eh, esto quiere decir que, que vos vas a estar con Blanco, ¿no?, para las elecciones. Chicos, desde el mes de marzo eh, en adelante, eh, siempre, siempre, desde marzo en adelante, fui el que primero empezó a instalar el nombre de Blanco Presidente, y en ese momento el único y sigo entendiendo al día de la fecha eh, que Blanco es el mejor candidato a presidente que tiene el espectro político de Racing y considero que Racing necesita tres años más de gestión de Blanco eh, Roberto, recién diste un dato no menor porque eh, ¿cuál es la fecha exacta para presentar listas? Eh, el tiempo límite 5 de noviembre 5 de noviembre electoral estamos a menos de dos meses y recién sí. comentaste que eh, unidos por Racing eh, le han faltado requisitos para que lo reconozcan sí. como lista. Tengo entendido que le faltan 130 no, no, firmas. Lista, lista, no, no, lista es otra cosa. Bueno, digo, agrupación, agrupación, agrupación, agrupación, agrupación, eh, eh, agrupación, sí. agrupación exactamente, bueno. todavía le faltan algunos requisitos. ¿Y estos requisitos son varios? Digo, eh, demasiados requisitos porque faltan menos de dos meses Y si la Comisión Directiva no lo ha reconocido aún, eh, a un candidato que se está postulando y firme. quién ya ha dicho Pero que va a ser tienen, ¿no? tienen un tiempo prudente por delante todavía como para, uh -huh. para, para solucionarlo. La Comisión Directiva no va a, a avalar una presentación de una agrupación, sino uh -huh. da cumplimiento a lo que dice nuestro estatuto. Al día de la fecha. Eh, en los últimos meses se sí. han reconocido varias agrupaciones uh -huh. al día de la fecha Unidos por Racing todavía no se ha reconocido no, bueno, de claro. hecho, yo agrego, agrego información sí. que tengo ¿cuáles eh, son los requisitos que faltan? Leo? bueno, el, las firmas, lo que le falta Diego sí, acá es, es, es firmas primas. se necesita para hacer agrupación reconocida sí, en Racing señor. oficial sí, señor. se necesitan 407 firmas Exactamente, ¿eh? Eso sí. a Unidos por Racing le faltan 130 firmas menos de 300 tiene, perfecto de todas las agrupaciones con candidatos reconocidos que quieren ser presidentes de Racing, uh -huh. al único que le falta que su agrupación sea reconocida es Jiménez a Jiménez le faltan 130 firmas es así de simple y me dijeron que tiene tiempo hasta recién Torre decía 5 de noviembre para presentar las listas sí. bueno eh, Jiménez tiene tiempo para presentar esas 130 firmas que le faltan uh -huh. hasta el 1 de noviembre Bueno, Me o sea, dijeron esto hoy a mañana no, temprano. Más escueto lo que dice, lo que está diciendo usted, es lo que dice el estatuto. Exactamente. Es bueno, por eso mismo, digo. Eh, sí, Morris, diga. No, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta más interesante con respecto a esto? Porque obviamente la las elecciones es lo más importante. No, pero lo voy a meter un segundo en el fútbol. Bueno, meto No, vez. sí, sí déjame preguntarle no antes de. Sí, eh, un tema más político le quiero preguntar a Torres, porque Torres es el presidente de la comisión electoral uh -huh. que está teniendo periódicamente reuniones eh, con cada referente de cada una de las agrupaciones y le quiero preguntar para que la gente sepa de qué se trata esto ¿no? ¿de qué se trata una uh -huh. comisión electoral? ¿qué temas tratan? ¿para qué sirve una comisión electoral? La comisión electoral eh, es la que rige los comicios de un club es decir eh, conforme al estatuto la comisión electoral empieza a funcionar 120 días antes de los comicios y es quien debe velar y fundamentalmente pura y exclusivamente lo que ordena el estatuto la comisión electoral está integrada de acuerdo al artículo 32 se hizo A, B y C por un presidente de esa comisión electoral que es el presidente del club o quien designe. En este caso fui designado yo. Hay tres miembros del Tribunal de Conducta que los designan de ese seno, del Tribunal de Conducta, ese es el inciso B, y está compuesta por un representante de cada una de las agrupaciones que están reconocidas. Ese cuerpo colegiado funciona desde hace 20 días, cuando hubo una reunión informativa, para que todos tengan una copia del estatuto y dos reuniones oficiales, una terminó en el día de ayer. ¿Qué, qué temas trata? Bueno, es ir a el proceso electoral con los tiempos hacia el estatuto, armar lo que es el organigrama electoral, que bueno, ya se hablaron de, de alguna fecha, como que el primero de noviembre vence la fecha para presentar las agrupaciones, el 5 de noviembre, vense la fecha para presentar los los candidatos, las listas, 14 de 14... diciembre, perdóname Roberto, 14 de diciembre está confirmado que es el eh, día de no, elecciones es, es una fecha tentativa ah, que tentativa. todavía no está confirmada, okay. todavía no está confirmada, el estatuto habla de que el comicio debe des desarrollarse la primera quincena del mes de diciembre, eso lo dice el estatuto, eh, después por ejemplo ayer se aprobó consensuado con todas las agrupaciones un reglamento de cómo va a funcionar la comisión. Ya se ha cerrado el padrón, está en tratamiento todavía y en debate cuál va a ser este, la fecha de corte y de cierre. Eh, para a mi entender yo propuse que fuéramos lo más amplio posible para que el socio pueda votar Este, tal vez un poquito más allá de lo que marca el estatuto, si hay consenso de las agrupaciones, porque me parece que Racing tuvo una sequía democrática de muchos años y bueno me parecería a mí que hasta el 30 de noviembre sería una fecha prudente como para que todos tengan posibilidad de ponerse al día y votar esto todavía no quedó definido porque los representantes de las agrupaciones lo llevaron al seno de las mismas a los fines de de, de, bueno, de venir con un mandato para tal cuestión otro tema que se habló ayer, que lo propuse yo para consensuar y que también se lo llevaron al a seno de sus agrupaciones para debatirlo de mi con mandato, es mi sugerencia de realizar el acto comicial en lo que es el polideportivo CAMBA porque si hay consenso de las agrupaciones la idea mía es que venga mucha gente a votar, porque esto hace a la vía democrática del club Y me parece que darle las comodidades al socio eh, es parte de eso de venir a votar. En el Canva es muy fácil el, el acceso, hay estacionamiento para muchísimos autos, teniendo en cuenta Corbata, Italia, y las instalaciones son más amplias que donde se realizan generalmente los, los comicios, que es en lo que sería el fondo de la sede, allí casi sobre a Meguino estos son temas de tratamiento y de debate que yo los propongo y lo que consensúe la mayoría, yo voy a rubricarlo como que así va a ser. Muy bien. Si piensan en contrario no tengo ningún problema. Uh -huh. Claro, Roberto, una pregunta, la última de fútbol, cortita la respuesta, porque obviamente no, no es muy larga la pregunta tampoco, es para un sí o un no contento o no contento Ya la está haciendo larga, ¿no? Sí, no, sí, sí, no la estoy, la estoy haciendo larga Bueno, pero la pregunta puede ser larga cortita la respuesta <risa> claro, claro, Beligoy eh, es el árbitro designado del clásico Boca Racing del próximo domingo eh, ¿Boca le ganó la pulsada de Racing ahí? No sé si interpretarlo así, eh... No, no, no sé por qué debería interpretarlo así Y porque eh, en el mundo nos conocemos todos Y Pitana supuestamente era uno de los designados Boca no quiso a Pitana no lo quiere, Y dice. pidió a Beligoy O sea, directamente En Boca en siete fechas Dos partidos lo va a dirigir Beligoy Y dos Ceballos, por ejemplo Para que tengan claro un poquito los dirigentes Bueno, ya hemos hablado esta semana El, el tema de los arbitrajes Y me parece que, bueno Pero voy a decir no, que, no, que no, le, no le ganaron la pulseada Que ahí en realidad fue una decisión imparcial como dice yo no yo no estuve en afa yo no estuve en afa lo, lo desconozco pero eh, tengamos en cuenta que que rengo se lo ve cuando camina sí pero después protestamos muy por muy eso digo por eso pregunta, frase, ¿eh? ¿eh? por eso pregunto Roberto ¿eh? porque después protestamos eh, por antedatado no se puede evaluar ustedes me han escuchado muy crítico de Rapalini y mucho más de Merlos ah. de, del árbitro así que por adelantado me parece que abrir juicio de valor y hacer una conjetura ...no me parece prudente... Bueno. Eh, Roberto, muy amable, muy gentil como siempre... ¿Me puede hacer una interrupción? sí Tengo que mandar saludos para... ...alguien que siempre me ve... ...y, y los escucha a ustedes permanentemente... ...dicen que es el mejor programa... Bueno, gracias. ...que es Nancy, que seguramente lo está escuchando... ...y siempre me dice, bueno, yo no tengo la posibilidad de ir a la radio... ...no tengo uh -huh. posibilidad de salir... ...y me pide que los escucha siempre... No, no, ...no especialmente que la mencionara... ...pero sí sé que es fanática del programa de ustedes... ...y se llama Nancy que en este momento nos está escuchando. Un, bueno. be un beso grande para Nancy. También aprovecho para saludar a un amigo, Cuca, que tiene un problema en un ojo. También el saludo para Cuca. ah por, está suerte, por, sí, sí. por suerte el problema no tiene el ojo, y no el, el, el oído, por lo tanto puede escuchar tranquilamente. Bueno, ¿eh? bueno, venga a ver, bueno. no hay problemas los dos. ¿no? No, bueno, hay, corre, no, el, no, el ojo, el ojo, el hace ojo. Mucho tiene problema el la ojo. Vista, ojo. Gracias Torres, un abrazo. Gracias igualmente, buen día. Un abrazo grande. Eh, Roberto Torres, integrante de Comisión Directiva. Eh, aclarando un poco lo, lo que va a pasar en el mundo político de Racing de aquí en adelante y su tema personal con respecto a la firma en la, en la agrupación de, de Unidos por Racing cortito, sí, para bien. tener la otra versión la otra sí. campana, Menta. la de Alfredo Chodini, porque uh -huh. son los dos involucrados Roberto Torres uh -huh. por un lado ya aclaró su situación Alfredo Chodini también hace lo propio no lo conozco a Jiménez me acaba de mandar un mensaje eh. no lo conozco a Jiménez, suficiente, suficiente. suficiente. ninguno eh, de los dos está implicado en la agrupación de Jiménez rápido, última de la Vamos, vamos, vamos, vamos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 Rápidamente, no nos queda tiempo. Fútbol, por favor, para ahí Hay práctica de fútbol sí, sí. en el estadio Juan Domingo Perón, sí. en el cilindro. Está probando el equipo que ayer dábamos a conocer. ¿eh? Sí. Esto es lo que me están diciendo: me se está mucho. desarrollando una práctica de fútbol con Saja, Pillud, Lolo, Cabral, Grimi, uh -huh. Díaz, Videla, Abued Lulia, Abued Marcos, el huevo, Acuña sí. y adelante Castillón y Bou. Se perfila a este equipo, obviamente, sí, pibre, para enfrentar no. a Boca el domingo sí. 18-15, arbitraje de goy en no. la bombonera. Cambia para no cambiar nada. <coughs> ¿Por qué tiras a bomba en el final? No, no. Nos fuimos. Con la bomba de Morris. Lo banco a coca a muerte. Hasta sí. la fecha 10-12, lo banco a muerte. Listo, se ¿Qué? nota, Banque se nota, Me, menos mal. De menos mal. De broma. Nos vamos. Pero critico, ¿Qué tiene que ver? Mañana viernes, terminando la semana, como siempre. Mañana espero que termine cerrando el programa con el show del chiste. Ustedes. Tengo un chiste. Tremendo, no, no, Puedo contar uno ahora? No, no, no, ya no. no. no, no, no. Nos vamos mañana a las 11, como siempre. Aquí en el 570, en la red de Argentina. No. Es la mitad de uno, chau, paradiso? Chau, chau, chau. ¿La mitad de uno? ¿Cuál? El ombligo. Malísimo. Ja, dat is